Buenas tardes a toda la bandera que nos escucha el día de hoy que viene siendo 3 de febrero del año 2021, este segundo año de apandemiados y sí desde luego que queremos pues agradecer de una manera chida a todos los patrocinadores, amigos que Pues gracias a su apoyo, Radio Cartón sale a flote y este programa del Volantín continúa. Hoy le vamos a dedicar a la memoria, a la memoria de Rodrigo González, este programa. Y bueno, solo vamos a poner uno de sus discos, este que se llama Urbano Historias, porque no nos alcanza el tiempo, pero seguramente el próximo miércoles pondremos otro disco de él, tal vez El profeta del nopal, ¿no? Este al, al, algunos dos discos porque creo que El profeta del nopal dura como 40 minutos. Pero este pues a toda la banda que, que nos apoya eh, a Cuadernos la aguja Uh, a amate editorial, al viaje, a uh, la rueda cartonera y al viento cartonero, a uh, todos los compas como granola gourmet, a la pava, comida tradicional, a uh, casa alcalde, centro cultural, a Arcadia Fusión, centro cultural, al bober black, a uh, bristol ca café café peregrino bistro, a toda esta esta banda pues que siempre está acá flores y colores de méxico pues a todos los compas que, que siempre nos están esté aplaudiendo esté dando golpecitos en la espalda animándonos para continuar con esta onda no y bueno pues este también a, a toda la, la, la raza que, que se que comunicado, pues, o okay, que nos han eh, dado like para este programa, desde Selena Magallanes, Julio garabito Juan José Lamas, Martín Moya, Hugo Gutiérrez, Fer Villalobos, Rosalío López, a todo un bandón que tenemos un buen rato sin verlos debido a esta pandemia, ¿no? A este pues encierro voluntario de cada uno en su cantón o lugar de trabajo, que no se ha hecho mucha vida social, pero que andan por ahí, ¿no? A Arturo Muñoz, a Fernando Padilla, a Dalmiro García, que también le mandamos un, un abrazo de cumpleaños a Dalmiro García, a Ruth Pérez Aguirre, a ella no le mandamos un abrazo de cumpleaños, pero le mandamos un saludo, no al buen Arturo García, al Patrick, el pato que está allá en Ocotlán, a Luis Villaseñor, compa de aquí del barrio Chino, del Bazar, el viejo del costal, a Rita Gar Graciela Barriga, a Gabriela Funk y a Patricia Funk, parientes, no a Daniel Gorocito, ...a Jorge Madrid... ...al Hijo de Tere... ...a Ángel Guadalupe Díaz... ...a Fir, Fritzia Carranza... ...saludos Fritzia... Pues ...un abrazo también para... ...pues... ...toda la family... ...al sami ...al Samuel Barba... ...el Poetaquero... ...el buen compa... ...Sammy... ...y bueno pues a toda esa banda... no ...al John Bean... ...a Ángel... A Pedro Barbosa... ...al Le Cucú... Jorge Chávez, a la güerita que también está acá por por la rueda, pues vamos a, a, a mandarle un saludo también a esta otra ¿cómo les dicen? Brujitas, engendro de ¿qué? Ah, Alejandra. Alejandra, yo engendro, bueno ahí se dan, Alejandra González, González. y también a, a Noé Rico y pues a toda la banda no pues un, un, un abrazo, pues vamos a iniciar con dos rolas que ya Charly me dirá cuáles son o se las este recomiendo se las recordamos al, al final. Quiero quiero decirles también algo este pues que a lo mejor ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero la escultura en bronce que está ahí en el metro Valderas, en la estación del metro Valderas fue realizada y diseñada por el maestro Alfredo López Casanova que es un compa de aquí de Guanatos y que bueno pues hicieron un gran esfuerzo muchos compas músicos rupestres y este pues grupos que son parte de este movimiento rupestre y muchísimos compas tanto este artistas como público conocedor y pues desde luego este hay una página también que se llama eh, Rodrigo vuelve a Tampico, recomendable ahí en Facebook, donde se da mucha información sobre el movimiento rupestre, nos está mandando un saludo también la maestra Mercedes y bueno pues va para para todos estas dos rolas que bueno la primera rola es el campeón y el perro en el periférico, en el periférico. bueno pues ya vámonos con esos porque pues eso Nos dedicamos a ponerles música a los compas. Si alguna vez has estado al revés, sabrás ya bien que huele en tus pies. Si al sacudir te cayó el almidón, que te pegaron, me hicieron campeón. Fue programa y de rigidez Oscar del premio a saber incensate Genres y maestros me ven la De la diez feroces con El ruido se fue en tu Y el cerebro se siente menos extremido Más, más La jefa gran costumbre no pierde ocasión Para analizarte y volverte campeón Campeón de mil Y Dos medallas de oro en que llenos Corazón de acero pocos decan Todo va como va a empelear Si alguna vez he estado al revés sabrás ya bien a qué huele en tus pies. Si alguna vez he estado al revés sabrás ya bien a qué huele en tus pies. Si alguna vez Estaba al revés. Sabrás ya bien que huevo en tus pies Sí, sí, sí, sí Si alguna Tan solo un Una simple asimilación De aquel tiempo y ese espacio Desde que nació Barrizaron sus entrañas Retacaron su cabeza de la compadraña Los pobres que como arañas Lo atraparon en su rebecha Alemania Creció sí. creyendo nombres. ser normal Con los botones precisos Esperando a lágrima en el cuarto y quinto inciso. Pero un día voló y desde arriba escribió el desorden de todo el orgullo esvencó. O entonces que se sintió como un perro pues es que se sintió como un perro en el periférico. Confundido por creencias, religiones y ciencias, acudido por el ruido de su interior, bien perdido, lanzando un mismo rayado. Fins demà! balcón del neovale madrismo insurrecto del barrio chino estamos de vuelta aquí en el volantín estamos en esta segunda vuelta y recordando al buen rodrigo gonzález este quienes lo vieron en vivo les tocó escucharlo en vivo en sus presentaciones pues que chido este por ahí dejó una buena obra y pues ya estaremos escuchando un segundo disco o un tercer disco la próxima semana y pues hoy también tenemos en vivo a las 8 de la noche el programa de Tenemos los Libros y hoy a las 4 de la tarde tuvimos la retransmisión de En Voz Alta con el maestro Víctor Munita a las 5 a 6 estuvimos con el programa Flores y Colores de México de Guillermo Rodríguez García y de 7 a 8 tendremos la retransmisión del programa anfibios con la maestra Mercedes Salazar y el maestro Beto García. Pues la imagen del flyer del día de hoy es del maestro amigo y camarada compadre Chava Rodríguez Chávez Rodríguez, que tienen una exposición colectiva que se llama 60 y más, o 60 más ¿no? Está pues varios, varios maestros de la plástica jalisciense ojalá puedan venir a visitarla, creo que la quitan el 20 de febrero en el Esconvento del Carmen ahí en la galería del Esconvento del Carmen ¿no? está esta exposición colectiva de los maestros de la plástica jalisciense de 60 y más, pues me quiero entender que 60 años y más es la güerita, que dice la güerita que sí, entonces pues por si van y no están los morros que ya son mayros, y decir, compas que tienen 50 y ya son maestros y no están, no se acuiten, ¿eh? pero puedan pasar a verla porque el 20 de febrero, baila y en la imagen del flyer está una un cuadro de, de salvador rodríguez de un pasajero me parece una una extraordinar extraordinaria imagen ¿no? en este sentido de la otredad de este pasajero trashumanante que somos y que de repente pareciera este este cuadro creo que se llama de camino a a Polanco o algo así, ¿no? Es como regresando a casa, ¿no? Como de vuelta al cantón, aunque a mí también me, me genera ese ese sentimiento migrante, ¿no? Ese dejar atrás lo nuestro y mirar hacia la aventura, ese traslado mutante pues de lo que somos lo que estamos tratando de ser y hacia dónde vamos, no hacia lo que queremos llegar a hacer. A mí me parece una extraordinaria imagen que plasma Chava Rodríguez en este cuadro. Ojalá y puedan este, ir a, a checar y admirar la obra de los maestros que están en el convento del Carmen en la Galería. Y bueno, pues vamos a escuchar otras dos rolas. Aquí está con nosotros en Los Contrales nuestro buen amigo Pablo, Este, Carlos Chuck Rodríguez que es el responsable de que todo salga mal cuando sale bien pues no hay responsables no hay pedo ¿Ya? entonces nos dice que vamos a poner otras dos rolitas, una que se llama balada del asalariado y una que me parece uf, excelente rola, distante instante, que tiene mucho que ver con toda esta pinche raza que se está yendo al otro barrio sin boleto de retorno Me sonreía la nada, nadie venir al cartero Mientras tuve pensado una carta de amor Mas era la cuenta del rey y del rey revisó. Me asomé a la ventana y vi el guenino romero, me entretuve pensando en que venía a saludar. La alegría que nos va a acariciar Más no, no, no, no La despensa y la escuela se tiene que pagar Pagar, pagar, pagar, pagar, pagar Sin descansar Pagar tus pasos hasta tus sueños Pagar tu tiempo y tu respirar Pagar la vida con alto costo Y una moneda sin sí, sí, libertad Suben las cosas en mi ¿Qué es lo que se espera de este lugar? No, no, no a la iglesia a buscar un milagro rezándole a un retrat lo que se da a más no no lo que fue al diablo vela de la devaluación me asomé Solo vi viejos cuentos De una manera insolita De sobrevivir Miré hacia todos lados Dije a Dios que ha pasado Nada muchacho Solo eres una salaria La soñada ventana Vi venir a tu hermana me asme a la ventana y vi venir a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 no estaría aquí metido, ahogando mis entrañas, arañando el olvido, bien confuso y perdido. Cuando tenga la suerte de encontrarme la muerte, yo le voy a ofrecer todo el tiempo vivido y este vaso henchido por un distante instante. Un instante... Si pudiera borrarme esos viejos recuerdos que como miles cuervos arranca ya mis ojos dejando mis despojos entre historias y igual de indiferentes al amor y a la gente. Si volviera el amor... Si era un hermano, un amigo, un sueño en la mano, moriría ese dolor de buscar el calor en el cruel laderinto de este vaso de alcohol, de estas calles sin sol. este mucho las ruelas ¿eh? estamos en el volantín del barrio chino estamos en esta segunda vuelta recordando y escuchando al profeta del nopal al buen rodrigo gonzález ojalá y les esté latiendo dio seguramente toda aquella raza que anduvo rolando en los 80s noventas este alcanzó ¿no? a escuchar a este cantautor mexicano del movimiento rupestre y que pues desgraciadamente murió como dice la banda de una sobredosis de cemento en el temblor del 85, pero pues quedaron sus rolas y pues siempre lo vamos a recordar en buena onda, no porque este como dice ahí alguien en en, en el internet es Sus discos, sus rolas no tenían desperdicio, eran rolas súper bien pensadas con esta súper identidad ¿no? que que han mostrado otros músicos de México como Chava Flores o como Jaime López o como toda esta esta raza que, que, que guarda esta identidad mexicana ¿no? y, y pues el mismo Rodrigo hizo... Pues estupendas, estupendas rolas no este vamos a, a continuar escuchándolo ahora vamos a poner otro par de rolitas, esta que se llama o yo no sé o por qué no me las prestas y rock en vivo, vámonos mi Carlitos hoy yo no sé por qué me las sueltas te aviento el choros Y te doy mil vueltas Hasta soy cuaderno aderno Ya de tus papas Le doy pa' su chela Tu hermano y rapas Hoy oh, yo no sé porque qué no me las das Si agarras la onda de alivia nada. Y si me las sueltas Al grito de En un viaje muy chido Tú te lo verás. Viaje el dia tu tenes a cenar, a mi pobre estora te llevo en mi carro hasta tu zapán, hoy yo no sé por qué no te alivianas de soltar la luz se me quitan las ganas si yo ya te dije que me iba a casar o solo tan poquito nada va a pasar nada va a pasar solo tantito en la estructura del esmó los zapatos viejos y las caras oxidadas las máquinas jugenderoces y sobre Antonio Casó sombras que entran y salen, no a cerveza. Clavado en una idea volteo a ver si aterriza som o ardor y más que un calentario sospecho que allá afuera solo hay escuros y dos figuras de cera que pasan sin decir tu nombre sado un mai va que nen un pitxo apresura guu guu ja tot és es quemar Desde que paració tu barco Máquinas sistemas Estructuras Sin embargo Una Coro de Vela Me platica una isla Y una Vindó hi algú remañà però no m'encuinho Muy lejos, no, no hay manera de regresar a la cinta Tu amor de un rojo en vivo Dos, tres manchas de tinta Un ratito de jazz, fugaz, improvisado Una imagen en el aire de un pintor Surago o no me Redrogo reloco Rodrigo Pues ahí está, ¿no? Y pues qué chido escuchar sus rolas. Y también queremos comunicarles a todo el personal, a todos los que están atentos acá a Radio Cartón que la próxima semana si este la agencia de inteligencia del barrio chino este no está confundida o vio por ahí mal el dato, vamos a tener el aniversario de Radio Cartón y por tal motivo vamos a estar regalando libros en todos los programas que se realizan acá por Radio Cartón. Tengo, por ejemplo, los títulos de un buen amigo que falleció el año pasado también este un poeta de Arandas, Ramiro Aguirre, dos títulos Habitar los días y Mala lengua que serán regalados acá la próxima semana. A partir del lunes tendremos muchos, muchos regalos, muchos libros. También tenemos Historia de la Literatura Croata. Estos libros este, son nuevos. También tenemos Creadores Artísticos de Jalisco, de Editorial Amate, José Rolón, Músico. También tenemos ahí un, un librito, que se llama Cuento Vivo de Andalucía. Esto es una antología de pues, literatos andaluces. También tenemos una muestra de poesía visual de Guadalajara, Taco de Ojo. Tenemos también un libro, Acercamientos a Fernando del Paso. Y... Entre otros, ¿no? Son bastantes libros, un homenaje a una vida en la danza, segunda época, pues también ahí está este este libro que será pues regalo de los conductores y los programas de Radio Cartón. Queremos también este pues agradecer a toda esta raza que nos manda sus likes ...a Yumiko Michel... ...a Rafa Arzubide... ...a Xochiquetzali Torres... ...a Yise garner ...a José Alberto Ibáñez... ...a Jesús Eduardo Sánchez... ...a Yara Macías... ...a Isbalanqueque... ...que está por allá disqueciéndole como que nos escucha... ...pero está jugando sus carritos... ...a Eduardo Miguel Martínez... Irad González, al maestro desde luego este Israel Soberanes, este también un, un saludo a la maestra Mercedes Salazar, a ver si ahora sí nos escucha el saludo y a Sergio García, este a Jos a José Ángel Cantú, a Cristina Jare Krishna, a Cristina Moreno, a Dan de abajo, a Francisco Pacheco, a Alejandro Zapa, a Pues toda esa banda, ¿no? A, a, a Paco, a Martínez Ruiz, a toda esa banda, pues, que nos está escuchando y que seguramente todo este bandoleón ya conoce las rolas del de buen Rodrigo González y, pues, está ahorita disfrutando, ¿no? Yo me acuerdo de aquellos, pues, LPs, pero a mí me tocaron unos casetitos, ¿no? En buena onda cuando se llegó a dar unas vueltas acá por Guanatos, ahí conseguí un cassette de este de Urbano Historias y bueno, pues vamos a continuar estas dos rolas en lo personal me parece que están muy chingonas, incluso porque este año es año de elecciones y este título de Ratas no sé realmente a quién se lo estén dedicando, ¿no? O sea, en quién estén pensando, pero Ratas pudiera ser una buena radiografía del México gandalla, ¿no? Y también está pues la emblemática rola del Metro Valderas, donde ahí perdió a su amor. Pues vámonos con estas dos rolas y regresamos a ver qué nos depara el sino. Arre pues, mi Carlitos, pues yo ya cada más tirando verbos. Veloces sombras se escurren silenciosas Al amparo de la oscuridad Veloces sombras se adueñan de las calles Y las cloacas de la gran ciudad Corazos e inteligentes gustan vivir entre gentes contándolas por millones y de especies diferentes. Cinco por cada persona robándose la luz ropa gang de merenades haciendo doler la vida asesinando a los niños sin que nadie haga nada escondidas en las altas eternizando sus dientes llegan a trienta Y abajo en el metro Ratas por donde quiera Sacándote una charola Cayéndote encima como la Vestidas con trajes finos Vestidas con cualquier primera Ratas por todas partes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 Señor operador, que este es un secuestro y un manejo y conmigo. Mejor agataz, para ustedes así es que agarra a un ahí le voy. que se forman aquí La busquen no un penecillos a los despedidos Ya lo dijo Freud, no me acuerdo en qué lago Solo una experiencia que experimentar Ambas de la ruta que me lleno al trabar Hoy estoy dispuesto a mandar al carajo Llévame a Sinalo hacia donde quieras Pero no me cruces, no En la del metro Valderas Allí fue donde yo perdí a mi amor En la del metro Valderas El que he parlat mi Bueno, estamos de retorno en esta cuarta o quinta vuelta del volantín. Ya, espero que todos estén así de acuerdo conmigo que bueno, pues recordando al buen Rodrigo González y también queremos mandarle un saludo a nuestro comparsa Norberto Villaseñor, a él y a todo el colectivo Polanco. Pues un abrazo. Este, ya pronto, ¿no? Pasará todo esto y tendremos chance de volvernos a reunir juntarnos generar proyectos hacer uno que otro baile y disfrutar al maestro también compadre al johnmbi y a su señora su compañera mi comadre susana pues a toda la familia del john un abrazo también pues a, a, a todo todo a la raza que nos manda estos likes les decía Pues qué chido que nos estén escuchando y que podamos continuar con esta onda de, de dar a conocer y o recordar a algunos compas que ya fue el paro o que todavía andan por aquí, ¿no? Este, la próxima semana no me va a tocar estar presente, pero vamos a poner uno o dos discos de más de este Rodrigo González, ¿no? y esperemos que estén al tanto vamos a terminar ya creo que solo nos queda, también queremos mandarle un saludo a huevo a Gerardo Enciso a nuestro compísima Gerardo Enciso creo que tenemos tiempo para escuchar vieja ciudad de hierro y si nos da chance y nos pone otra rolita Carlos será no tengo tiempo de cambiar mi vida, pero solamente si alcanzamos porque no le vamos a robar tiempo a la retransmisión de Anfibios Radio. Entonces, sigan nos escuchando a continuación Anfibios Radio con la maestra Mercedes Salazar y Beto García y al finalizar a las 8 está tenemos los libros con Irat González y Pavel Neicame. Pues nos despedimos y la paseando a toda madre. Llega ciudad de hierro, de cemento y de gente sin descanso, si algún día tu historia tiene algún revanso, dejarías de ser ciudad, con tu cuerpo maltrecho, por los años y culturas que han pasado, por la gente que sin veras albergado, el otoño para que llegó forzado, te han el tiempo Te han quitado la promesa de ser viento Te han quebrado las entrañas y el silencio Ha volado como un ave sin aliento Se ha marchado lejos Tu limpieza clara y tu par de espejos Han morado colores que son añejos Y ahora ya no brillan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 cruces y lejos han morado colores que son aniejos y no brillan más y no no brillan Vieja ciudad de hierro de cemento y de gente sin descanso si algún tu historia tiene un rimazo dejarías de ser Sudan Esta historia que les voy a relatar Es de un hombre rico que tenía lo que quería Mas ese hombre rico tenía una afición Eran las canicas que serían su perdición Tenía muchas cañitas de muchos colores, grandes, medianas, cayucos y balones. También tenía agüitas y ojos de rato, y una y otra de barro para no discriminar. que él estaba jugando a las canocas ganó el párpado y se puso muy contento tan contento estaba que las quiso probar un cayó con malín, un balí y un agüita agarró y se las tragó sí. y se tapó y se murió y todo por comer Si sí, también a ti te gustan las canicas Y algún día tienes ganas de probarlas Ve a la tienda de la esquina y compra muchos chicles Chicles de bola y masca hasta cansarte Pero nunca vayas a comer Canicas, canicas, canicas Canicas, canicas, canicas No, no, no, no No comas canicas No, no, no, no Pues te puedes tomar No, no, no, no Luego no me platicas No, no, no, no ¿En qué vas a quedar? Ya te explico, querido amigo, amigo, hermana Nunca vayas a comer Canicas no oh.